Radio Alama en internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir. Paula, ¿qué tal? Soy Rodrigo. Y yo Elena. Pues nada, aquí estamos en Radio Alama Internet. Comenzamos este comentario justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Efectivamente. Vamos a comentar una información, ¿eh? yo creo que muy interesante, que hemos visto publicada en Alhama.com. Sí. Trata sobre una alternativa agrícola que parece que está, bueno, ganando terreno en nuestra zona. Hablamos del pistacho. Así es. Y nos vamos a centrar en la experiencia de un agricultor de aquí, de alama de Granada, José Jiménez Valladares. Sí. Mm que es uno de los pioneros, digamos, en apostar por este fruto seco. Pionero, sí. Hace ya siete años, ¿verdad? Uh -huh. Que cambió unas 11 hectáreas. Eso es. Que antes tenía de cereal y de, bueno, lo que llaman tierra calma, ¿no? Exacto, tierra en barbecho, sí. Pues las cambió por pistachos. Y oye, parece que la apuesta le ha salido bien. Sí, sí, parece que bastante bien. Además, él no es solo agricultor, que también. Es técnico agrícola. Tiene mucha experiencia. Ajá. Uh -huh. Y se nota que se preparó a conciencia. ¿eh? Se formó específicamente en este cultivo. Sí, sí. Incluso viajó para aprender, creo que a La Mancha, ¿no? Donde llevan más tiempo con esto, ah, mira buscaba alternativas al olivar, al almendro, sobre todo pensando en la resistencia del pistacho a la sequía. Claro. Que bueno, ya sabemos cómo está el tema del agua por aquí. Es un factor clave. Totalmente. Y lo interesante es que su éxito, parece, está animando a otros vecinos de alama mm. Una zona que siempre ha sido muy de cereal. ¿eh? Muy cerealista, sí. Pues ahora se están viendo bastantes plantaciones nuevas de pistacho. Sí, se está moviendo la cosa. Aunque él mismo, ¿eh? según leemos, matiza un poco. Ajá. Dice que no cambiaría el olivar, ¿eh? que el olivar sigue siendo rentable, a pesar de los años buenos y, bueno, los no tan buenos. Claro. Es que no se trata de sustituir una cosa por otra radicalmente, quizás. Es más bien diversificar, ¿no? Eso es, una diversificación interesante. Y comenta que Granada tiene potencial para el pistacho. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues por las condiciones del clima. Necesita horas de frío en invierno. Mm. Y luego calor en verano. Y también altitud, a partir de unos 700 metros. Vale. Y eso, pues, se da en muchas zonas de interior de la provincia. Entiendo. O sea, qué condiciones hay. Pero bueno, supongo que no será todo tan fácil. ¿Alguna pega tendrá? Hombre, claro. Menciona, por ejemplo, que la poda es más específica. Más complicada. Bueno, más técnica, digamos, que la de otros frutales. Y luego está el tema de los hongos. Parece que el árbol es sensible. Uf, los hongos. Eso siempre es un problema en agricultura. Sí. Y además, hay un punto que él señala como crítico. La recogida y el procesado justo después. ¿Qué pasa ahí? Pues que el fruto se abre, ya en el árbol, y una vez que lo recoges, no puede estar amontonado, ¿eh? Atrojado, dice él. Atrojado, vale. No puede estar así más de 24 horas porque fermenta. Anda, o sea que hay que ser muy rápido. Muy rápido y cuidadoso en todo ese proceso. Logística pura y dura. Varia. Bueno, a pesar de eso, las ventajas parece que compensan, ¿no? Pues sí, parece que la cosecha se vende muy bien, toda la producción tiene salida. Qué bueno. Y que en Europa se valora bastante la calidad del pistacho de aquí, del Mediterráneo. Ah, mira qué bien. Oye, y otra ventaja que me parece importante, sobre todo hoy en día. Dime. El tema de la mano de obra, que siempre se dice que falta gente para el campo. Pues sí, es otra ventaja clave. A diferencia del olivar tradicional, la recogida del pistacho eh, no necesita tanto personal. Está más mecanizada o requiere menos gente. Claro. Y eso, con la escasez de trabajadores que hay, pues es un alivio. Un ahorro en costes y en quebraderos de cabeza, ¿no? Desde luego. Aunque imagino que esa menor necesidad de gente luego vendrá compensada por otro lado. La inversión inicial, quizás. Justo. Ahí has dado. La inversión inicial sí es mayor. Un árbol de pistacho te cuesta unos 10 euros. ¿10 euros? ¿Y un olivo? Pues un olivo anda por los 2 euros, más o menos. Ostras, la diferencia es notable. Sí, es una diferencia importante por planta. Pero bueno, el argumento es que a la larga o a medio plazo se ahorra en poda y sobre todo en recolección. Es otro tipo de cálculo financiero, claro. Exacto. Entonces, resumiendo un poco la experiencia de José Jiménez que vemos en Alhama.com, él está contento con el cambio, ¿no? Sí, sí, se le ve contento. Lo considera una alternativa viable, rentable. Pero insiste mucho, ¿eh? ¿En qué? En que es fundamental conocer bien el cultivo antes de lanzarse, formarse, estudiar la finca, la zona… Vale, que no es una solución mágica para todo el mundo. Para nada. Es una apuesta, pero una apuesta técnica y bien calculada. Pues la verdad, muy interesante ver como una necesidad, como la sequía, está empujando hacia la innovación, hacia buscar otras cosas. Totalmente. Aunque venga con sus propios retos y exija, pues eso, profesionalizarse mucho. Exacto. Es un ejemplo claro de adaptación del sector agrícola a las presiones del clima y del mercado. Pues sí. Para quien quiera profundizar más, toda la información detallada está disponible en alama.com. Ahí está todo. Pues nada, muy interesante esta alternativa agrícola que está surgiendo con fuerza aquí en Alama. Sin duda. Y bueno, con esto vamos terminando este comentario. Nosotros seguimos aquí preparando más información bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Eso es. Nos despedimos hasta el próximo espacio informativo. Juan Cabezas, que nos dio paso, ahora nos acompaña con la sintonía de salida. Hasta la próxima. Hasta Hasta luego. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.